Hasta ahora todo va bien Lo importante no es la caída Sino la caída Ruido rebelde Ska, punk, reggae, oil, hardcore, metal, sonido independiente y músicas posibles Ruido rebelde ¿Qué quieres que te si Es un ruido rebelde, más como todos los lunes a las 10 de la noche, vamos a mostrar un poco el panorama. Bueno, esta noche vas a escuchar mucha música, como lo hacemos lunes tras lunes. También vamos a estar en el segmento antirrepresivo, haciendo un análisis de la situación que se está viviendo en toda la Argentina en términos de política represiva y en particular en la zona de Moreno. Y con lo que hemos abierto ha sido con un tema clásico de la banda de Euskadi Sociedad Alcohólica que se llama Jaula de Tierra. Y bueno, con eso hemos querido empezar el programa de este lunes. Punk ibérico. Sin estéticas y sin modas. Ideas incendiarias. Ideas incendiarias. Hoy vamos a empezar con un disco del Allo tú mismo, estamos hablando de lo que viene a ser ahora el Noy de Sucre que es la banda de la ya finalizada eh, trayectoria de la banda Los Muertos de Cristo ¿Qué tiene de especial el Noy de Sucre, que aparte que rescata a antiguos miembros de lo que fueron Los Muertos de Cristo en su primera etapa también rescata que está dentro del panorama del hazlo tú mismo en el sentido de que en la propia web del grupo están sacando el material que poco a poco se irá formando Y cuando ya tengan 20 temas, no sabemos si habrá una compilación, pero irán sacando portadas para que tú propiamente te puedas hacer el disco del último, el 9 de Jesucristo. Lo que vamos a escuchar es un tema reciente que han subido a la web, que no está editado ni siquiera, que se llama El Efecto Mariposa. Bueno, Buenas noches, ¿sí? ¿qué tal? Buenas noches. ¿Bien? ¿Eh? Buenas noches. A ver, te voy a tratar de. A ver, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo hago? Porque al final está esto. Un poco de esta ¿Qué tal? ¿Bien? Bien. Bien, bien, bien. Ve a todas. Estás ahí, ¿no? Estoy aquí. ¿Qué tal? <coughs> uh -huh. ¿Qué significa eso? Quiero ser la pistola Que apunta en la cabeza Del suicidio ejecutivo Arruinado en Wall Street Quiero ser el paticante De la mina antipersona Que mutila y asesina En la triste carita Quiero ser una linda mariposa Que controles de ardes Sin cadene un huracán Y romper en millones de pedazos Todos los payasos que me quieren controlar estás del otro lado podés llamar al 466-6559 o enviar un mensaje de texto al 156154 0359 y bueno lo que estamos escuchando era el 9 de Sucre y vamos a pasar del pan andaluz vamos a pasar a lo que es el Hardcore Roll School, una banda ya con bastante trayectoria, nos vamos a ir al 2004 y lo que vamos a escuchar es la mítica banda madrideña Proud con su disco Rey de Reyes y lo que vamos a escuchar es El Castigador la consiga estaré aquí, esperando, mirando, y los culpables serán castigados. Espíritu al tatú, espíritu al Body piercing, diseños personalizados, insumos para tatuajes. Espíritu al espíritu al En el local 241 del Moreno Shopping Center. Espíritu al Spiritual espíritu al Tattoo. espíritu al Creativo espíritu al América Rebelde. En, América Latina. en el reporte de la escena nuestroamericana de esta semana vamos a estar escuchando a una banda venezolana con mucha trayectoria en toda Sudamérica. Estamos hablando de los Palmera Caníbales que han estado en varias oportunidades tocando a Acá en Buenos Aires. La canción que vas a escuchar se llama Japanic Style. Seguimos con más reporte de la escena nuestroamericana hardcore. En este caso nos vamos a ir a la ciudad de Lima, Perú, a escuchar una banda eh, bastante dura dentro del hardcore limeño. Estamos hablando de Azote. La canción que vas a escuchar se llama Nueva Actitud. ¡Nueva actitud! You're not gonna Gráfica 2000. Gráfica 2000. Volantes, folletería, ploteado, impresiones y mucho más. Gráfica, Gráfica 2000. 9 de julio y piovano, Moreno Sur. Auspicia en el bloque metal. Rock Shop y Espíritu Altatú. Hoy vamos a compartir con ustedes un, plo, un poco de metal nacional, en este caso un tributo a la legendaria banda B8, banda de culto del metal nacional. Vamos a escuchar Ángeles de la Tiniebla, en este caso interpretado por Larry Zavala, cantante de Nepal. Me abraza y me lleva Voy contemplando esos rostros oscuros Que se acercan a abrir Un cañón sediento brilla en la noche Dos hachas estallan sobre un ataúd Un niño maldito mira La cruz de bajos y un dejar de existir Ángeles de agresión espesa Niebla me abraza y me lleva I'm gonna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 Por FM Moreno, Estación de Información. ...Nora Cortiñas, de Madres, de Plaza de Mayo. Hace ya muchos años que este, se sabía que los hijos de la directora de Clarín, del sí. diario Clarín, tenían chicos que... ...eran adoptados, pero que realmente se este, estuvo investigando, son apropiados. Recorte informativo, lunes a viernes de 9 a 11 horas, por FM Moreno, Estación de Información. Las palabras se liberan del papel...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 Esta semana en el reporte antirrepresivo vamos a estar haciendo mención a dos aspectos de una política de clase destinada a criminalizar la pobreza y a perseguir a los luchadores populares. En primer término queremos hacer referencia al recrudecimiento del control policial sobre eh, los barrios en todo el conurbano bonaerense. Situación que particularmente se ha agudizado en el distrito de Moreno. Hemos tomado conocimiento que en las últimas dos o tres semanas, en la zona de Cuartel Quinto, en la zona de Satélite, en la zona de Las Flores, está habiendo racias eh, totalmente desproporcionadas que han generado todo tipo de abuso de autoridad y maltrato ...principalmente teniendo como objetivo a jóvenes en estos que son algunos de los barrios más pobres de Moreno. Por otro lado está el gatillo fácil que hemos comentado en la emisión anterior... ...donde los familiares de este joven asesinado Sergio Casal que estudiaba en el colegio Mariano Moreno... Eh, se están movilizando, en esta semana creo que el día miércoles también van a estar en la calle reclamando eh, justicia y en los primeros días de julio, exactamente el primero y el dos de julio se va a realizar en tribunales de Mercedes el juicio al asesino de Miguel da Silva recordemos que Miguel da Silva era un pibe del barrio Satélite, que fue brutalmente asesinado por eh, un policía el cual eh, se encuentra en libertad, así que estaremos seguramente el primero y el 2 de julio en los tribunales de Mercedes acompañando el reclamo. Por otra parte, el día 25 de junio se va a realizar una jornada contra la represión y la impunidad. Esto va a ser a partir de las 16.30 horas en Plaza San Martín, acá en Moreno. Va de radio abierta, expositores, un stand informativo. Esta actividad está convocada por la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, Correpi. Y por el otro lado, eh, mañana 15 de junio, en lo que tiene que ver con la persecución a los luchadores populares y la criminalización de la protesta social, eh, culmina el juicio a Quebracho, Mañana es el día de sentencia. Va a haber una gran movilización a las 10 horas en tribunales de Comodoro Pi. Recordemos que el fiscal Osorio de la causa ha pedido eh, condenas mayores a los tres años para ocho compañeros de la organización Quebracho. ¿no? Eh, y uno de los compañeros en una de las instancias judiciales de la semana anterior había sido detenido en el mismo recinto... Eh, estuvo privado de su libertad por 48 horas por protestar ante el fallo de tamaña injusticia ¿no? en, Por lo que había pedido el fiscal Así que en el día de mañana eh, seguramente habrá un arco amplio de organizaciones eh, Exigiendo la absolución eh, de los compañeros Y que no se avance en la judicialización y en la criminalización de la protesta social, porque mientras absuelven a De la Rúa, mientras Dualde, principal responsable de la masacre del puente de Pueyrredón, eh, está en libertad y se candidatea como presidente, donde Sovich sigue impune, en el día de mañana pretenden encarcelar a ocho luchadores populares. Y nos vamos a ir despidiendo del de, de bloque antirrepresivo con una canción de dos minutos que se llama Ya no sos igual. Rock Shop. Rock Shop. remeras, buzos, camperas, CDs, DVDs y accesorios. En el Moreno Shopping Center, local 244, Martínez Melo 151. Rock Shop. Rock Shop. Gráfica, 2000. Gráfica 2000. Volantes, folletería, ploteado, impresiones y mucho más. Gráfica 2000. 9 de julio y Piovano, Moreno Sur. globales Música sin fronteras. Sin sin Música sin fronteras. bueno si quieres ir escuchando los programas anteriores o los que vayamos a colgar a continuación nada más que tienes que hacer entrar en ruido rebelde moreno punto donde iremos actualizando Programa tras programa donde puedes escuchar directamente o, o descargártele y viendo la info de cada tema. Si querés llamar, podés hacerlo al 466-6559 o enviar un mensaje de texto al 1561-540359. Estamos en las redes de algodales. Lo que vamos a escuchar en primer término es una banda de China. Estamos hablando de Misa Now, de su placa Down Y lo que vamos a escuchar es el tema Soul Police. <risa> Bye. -bye. Bueno y de China nos vamos a ir a Rusia ahora a escuchar una rareza global bastante particular, esta banda rusa paradójicamente canta en inglés y es una banda de, que mezcla el hip hop con el street punk, estamos hablando de Hood Up 495, la canción que vas a escuchar se llama Shot Nazis. Just wanted by a Bueno, de Rusia no vamos a ir a Serbia a escuchar Potres, banda con largos años de trayectoria en la escena de ese país. La canción que vas a escuchar se llama Slovenka. The truth pas the truth is, from the sve chronicle. You think everything best, and to do it, and the future are going to do a man, you're a man, you're a man, you're a pro you're a man, you're I'm ready. me I'm I'm to be all day keep on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 Lo mejor y lo peor Lo mejor y lo peor Reporte de la escena subterránea local Hemos llegado al bloque local Lo que vamos a escuchar es Charlie 3 eh, Que es un adelanto del último disco Que se llama Amor Prohibido Y esto va a petición de mi compañero Juan Seguimos con más escena local, vamos a escuchar una canción que salió originalmente en el compilado La Verdadera Invasión, que reunía varias bandas de la escena local del hardcore de Buenos Aires principalmente. Entre esas bandas estaba Venganza, banda que ya hace muchos años que no toca más. La canción que vas a escuchar se llama Muerte Fachos. Bueno, hemos llegado al final del programa, queríamos recordar el blog de donde subimos los programas que se llama ruido ruidorebeldemoreno.blogspot.com y nuestro mail que es ruido ruidorebeldefm90.1 arroba hotmail.com por si quieres mandar alguna sugerencia o quieres contactar con nosotros o venir con tu banda en el caso de que volvamos a hacer esa, esa, esa sección. Bueno, agradecemos a todos los que están del otro lado lunes tras lunes acompañando esta producción independiente. Y nos vamos a ir con un tema de Bad Brain Que es un clásico del hardcore punk Y bueno, hemos extraído Will Nation Y con esto nos vamos a ir despidiendo Para todos los amantes del buen hardcore Hasta la semana que viene No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política...